Este es un canto muy sencillo Que todo el mundo puede cantar Desde el más pequeño hasta el más grande Canta una canción Canta gozo al Señor, por todas sus obras y apláudele. Canta una canción, Canta una canción. gozo al Señor. Señor, por todas sus obras